entran recorriendo donde comprobando el funcionamiento de obras importantes que hemos realizado en materia de desagües fluviales, un canal de pago de oro, porque llovieron en un sector aquí de las chacras y quintas de nuestra ciudad, 150 milímetros uh -huh. entre el jueves y viernes pasado una lluvia muy importante pero realmente se ha comportado muy bien así que bueno estamos recorriendo para, para ver si hay alguna cuestión a... A mejorar o a eh, corregir. Claro. Importante también eh, ya lo avanzado de las obras, ¿no? De la empresa Converse. Sí, eh, bueno, estoy cerca aquí del, del sector industrial planificado, eh, donde la, la empresa Converse ha realizado ya la construcción de la de media nave de su, este, media nave industrial de su proyecto, y que en abril ya van a estar eh, ocupándola. Hoy actualmente la localización es provisoria, pero hay 300 personas trabajando, eh, y en abril comienzan ya el trabajo, el trabajo propiamente hecho la empresa en su nueva planta industrial. Y a la par de eso estamos organizando una construcción de una doble terna de energía eléctrica de 10 kilómetros que trae desde la estación de la planta de transformación de, de Transener en Ruta 91. En, en un recorrido de 10 kilómetros eh, una cantidad de energía muy importante va a traer aquí al parque industrial de aproximadamente 25.000 mil kva que realmente es una una potencia claro. que nos permite no solo alimentar las industrias existentes las que se van a también a radicar que tenemos varias varias este, emprendimientos en en proceso de radicación sino también que nos prepara para poder este, asumir compromisos con nuevas industrias que pretenden radicarse en la uh -huh, Seguro. Y también hay eh, alguna información que queríamos chequear, el tema de la atención primaria de la salud, ¿no? algo algo nuevo también este, en, en gestión en los últimos días, ¿no? Sí, este, estamos culminando, como, eh, con, eh, <coughs> como eh. comentaba previamente, la construcción de un nuevo centro de de Atención Primaria de la Salud, claro. en el barrio Toque, -toc, un barrio populoso muy conocido, al lado del, de un centro de promoción que tenemos, que es este, el Amparo Mato Infantil, centro de promoción norte, donde eh, se van a, a realizar de, de, de medicina preventiva eh, con una importante infraestructura, y eh, recursos humanos, y... Eh, Pronto terminarlo, la idea es terminarlo ahora en marzo, que va a ser el aniversario de nuestra ciudad, el 25 de marzo, así que estamos trabajando para culminar eso, hay los recursos que habíamos solicitado para culminar la obra, que estamos gestionando también, pero estamos trabajando en ello. Uh -huh. Intendente, ¿qué le pareció la inauguración del Estadio Único? Bueno, realmente este, muy, muy, muy linda. Gran presentación, tanto la infraestructura de lo que es el estadio, con su techado, con su iluminación y con, con todo lo que es el sector de, de, de plateas, de, de que realmente eh, lo muestran como un estadio de, de primer nivel en el mundo y eh, lo que fue el evento artístico que realmente este impactó y emocionó a los... perdón, a los... En, <coughs> discúlpenme pero estoy con, con un poquito de alergia. Ah, es la, es la época, sí. Sí, realmente muy muy lindo y, y este un espectáculo que hacía no, ver al al estadio como como si estuviéramos viendo un, una presentación de un mundial. La corbata roja y la camisa blanca indicaban el cuadro de sus preferencias. ¿Por qué? Por por los colores. Sí. Yo soy de, de independiente. Ahí está independiente, así que con estudiantes no, nada que ver, somos este, enemigos eternos nos bajan de la copa o algo así. Este, pasa no, los colores míos son del rojo de Avellaneda el rojo de Avellaneda, intendente como siempre le queremos agradecer muchísimo por este este contacto y seguramente vamos a estar charlando en los próximos días de algunos otros temas, así que muchísimas gracias, bueno gracias a vos Carlos y un saludo para toda tu audiencia ¿eh? un saludo, para toda la saludo grandísimo hasta luego a un abrazo, la palabra entonces del intendente de las flores Alberto César Genele aquí en la 106 contándonos un poquito de la actualidad de la ciudad vecina y querida ciudad de las flores presentó el mensual el hombre del campo argentino